Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como es habitual en cada mes de octubre, llega la October Enjoy Fest a Punta del Este. Y será hoy viernes y mañana sábado. Para saber... Elementos que tienen que ver con la realización y la organización de ya este clásico encuentro de cada mes de octubre allí en Enjoy. estamos en comunicación con el director de alimentos y bebidas de Enjoy Punta del Este, con Darby Amaro. ¿Cómo te, da, te va, Darby? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, expectante para la edición número 15. Como lo venía diciendo en otras entrevistas, siempre lo, los números redondos uno sale a festejar los diferentes. 15 años, mira vos, 15 años cumple hoy. 15 años haciendo el octubre, sí. Y, este, y bueno, la verdad que estamos, estamos, estamos muy contentos principalmente por la gran convocatoria de, en variedad de cervezas, tantas industriales como artesanales, mm. que bueno, que, que también como un poco en Joy no se acostumbra, estaremos acompañando de una, de una gran cena, porque hay que llamarlo así, tal cual, va a ser una gran cena, una gran variedad de alimentos, tanto de entrada como platos principales y postres, que van de alguna forma a estar maridando este, porque realmente se cocina acorde a la, a la variedad de cerveza que tenemos y bueno, expectante ahí que la gente nos acompañe, viene bien la, la venta, aunque siempre, como buenos uruguayos dejamos todo para último que les, les quiero decir que bueno que vamos a contar con una boletería para los que dejen para último momento, hay una boletería en la entrada como para para poder este, hacerse de su entrada. ¿Y con anticipación, cómo es? Sí, con anticipación ya está en la página web por su ticket, pueden adquirirla, tienen un 25% con tarjeta Itaú, y bueno, va a haber música en vivo, que vamos a tener la presencia de Nacho Oves, los dos días, un día de rock and roll en inglés y otro en español, muy tirado al argentino, este, una linda decoración, pantalla gigante, y bueno, más o menos van a haber unos... 15, 16 están de cerveza, que nos va a llevar a tener unas casi 50 variedades de cerveza, dentro de ellas sin alcohol, para los que no deseen tomar este, con alcohol van a haber buenas variedades sin alcohol, eh, y bueno, van a poder disfrutar ya desde la entrada, con la, misma, con la misma entrada pueden retirar su copa, que muchos ya tienen la colección de los 15 años, vamos uh -huh. a ver si alguno se anima a llevarla, y con la misma jarra de cerveza van a poder de ir degustando por los diferentes stands eh, En estos 15 años, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la evolución de las cervezas artesanales ha sido notorio y ha ido incrementando su participación en lo que tiene que ver con las diferentes propuestas allí también y a su vez, en estos 15 años también son muchos más los extranjeros que viven en el departamento y que de repente no estuvieron en octubre en años anteriores y este año se pueden incorporar la fiesta, o sea, hay cosas sí, que han ido cambiando, han ido evolucionando, ¿verdad? Seguramente, sí, sí, sí, yo creo que nos van a acompañar muy bien, es más, te tiro un dato, o sea, estuvimos con, la, con la, la coordinadora principal de la, de la Clipper, de, de la regata, uh -huh. que bueno, que seguramente muchos que están acá visitando Punta del Este de alguna forma, hoy es una buena excusa como para hacer una actividad diferente que brinda Punta del Este más allá que se realiza en Joy, creo que bueno, son esos, esas actividades que, que el, el departamento brinda hacia el, el turismo interno y ni que hablar que se hacia el extranjero. Así que bueno, creemos que es una buena oportunidad para disfrutar. Este, la verdad que vale la pena, reitero, con tu jarra que vas a retirar a la entrada, podés disfrutar de casi 50 cervezas diferentes, diferentes estilos, con y sin alcohol, gran variedad de alimentos, show en vivo, pantalla gigante, muy buena decoración, ni que hablar que tenés buen parking, buena seguridad, este, hay espacio para todos, hay lugar para sentarse, creo que, que bueno que los invito a, a celebrar los 15 años de octubre. Bien, y además, este, tenés razón, un, un, una buena despedida para todos los integrantes de la regata. sí Es buena, ¿no? Porque después, <risa> después, este, hay que portarse bien arriba de la embarcación. Por lo tanto, lo que, no, lo que sea para tomarlo no van a tener que tomar antes de subirse, de subirse a las embarcaciones oh, yeah. el domingo. Así que está, está bien la idea. Igual. Bien. Bueno, Escúchame, buscaré, a partir que esa excusa a, para despedir la regata. Es cierto. ¿A partir de qué hora habilitan, tanto hoy como mañana? Vi, a partir de las 21 horas y va hasta la 1 de la mañana. A la 1 de la bien. mañana damos cierre cada día del evento. Muy bien. Gracias por esta charla. Éxito. Saludos para todos allí. Muchísimas gracias, los esperamos. Un abrazo, que pasen bien. Bien, gracias, hasta luego. Hablábamos con Dabri Amaro, el director de alimentos y bebidas de Enjoy Punta del Este, sobre una nueva edición, la número 15 de la Oktoberfest. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.